o llevo haciendo a... Eh... Ah, de los temas aquí me van a no puedo esperar ni un chiste más, no puedo decir el profesor ¿eh? te, te pausa. Ya, yo no he visto, Raúl, para que le coloque pausa, para que ¿eh? hagan algún chiste inapropiado, porque suelo hacerlo. Como les contaba, aparte de la, de, la, de la parte docente que yo he trabajado harto en este tema, ya, También hago, hago mediaciones del año 2005, pero pues, haciendo en el sistema de mediación por maltrácesis médicos, ¿ya? Así que, en ese sentido, creo que el curso va a ser muy interesante eh, para ustedes porque ah, eh, me parece que una de las áreas en las cuales puedo tener, eh, entregar de mejor manera, digamos, conocimiento a mis ¿ya? A ver, este curso tiene... Eh, vamos a ver, la, la, primero vamos a ver un poco las unidades temáticas que vamos a tratar, ¿ya? el día de hoy vamos a ver básicamente este curso tiene cuatro grandes unidades ¿ya? vamos a ver, cuatro grandes temas. uno que es teoría del conflicto que eso lo agotamos el día de hoy que es más de un 5% en ramo no es ¿ya? vamos ahora pasando eso a luego justamente la segunda parte que es, es teoría eh, el origen y fundamento de la resolución de el día del conflicto ¿ya? yo no sé si tuvieron la oportunidad de meterse a, a, a cambio ¿ya? ¿Ya? ¿no? van a tener que sacarlas porque ¿ah? yo tengo la segunda unidad, la segunda parte ¿ah? que es parte de este periodo que me tengo ¿ya? eso yo lo voy a pasar a través de ciertas cápsulas de video son cuatro cápsulas de video que vamos a revisar ¿ya? esas cuatro cápsulas de video va a comprender todo el contenido digamos de eh, lo que es el origen y fundamento de la solución alternativa de conflicto ¿ya? Por lo tanto, la próxima clase que a ser el día 22, porque la semana tenemos, coincide con el feriado. Así yo pensaba un día hacer la clase un poco más corta, ¿eh? pero lamentablemente no va a poder ser. <risa> <risa> porque la próxima semana tenemos, ¿eh? tenemos, vamos a tener este feriado, así que ¿eh? desgraciadamente vamos a tener que hacer los dos bloques. Puede que terminemos un poquito antes, pero no voy a poder hacer lo que tradicionalmente yo hacía, ¿ah? el sílabo explicaba un poco más lo que tenía y después nos dejaba invierta a axón ¿no? 9 desgraciadamente voy a, moderar, voy, a tener, voy a perder esa clase y ahí solamente ¿por qué tengo que hacer esto también? porque yo lamentablemente en el octubre voy a estar dos semanas fuera porque voy a estar exponer un congreso de España, en congreso de España a través de una temática vinculada a este curso ¿ya? y voy a estar fuera y, por lo tanto ¿ah? para poder emplazar esa, esas clases ¿ah? Eh, vamos a ver este contenido que de alguna forma es el contenido más teórico y yo nos genera mayor perjuicio que lo hagamos a, a, a través de esa área. pero adicionalmente eso tiene, ese contenido de eh, origen y fundamento de la solución de la alternativa de conflicto eh, si ustedes van acá se van a encontrar que antes que están ahí, hay tres agotaciones formativas ¿ya? y las cuales van a, se van a dar la primera cápsula que es el RAC, el cápsula rack 1, ya esa cápsula tienen hasta el martes para poder verla y contestar el cuestionario, ¿ya? está exactamente en Canvas, Entonces, si se van a quedar con el computador acá no van a poder ver, la parte de evaluaciones es una evaluación que tiene que cadete formativa, ya que quiere decir esto, la evaluación va a ser sin nota, ya que lo que me interesa poder medir a ustedes justamente que los contenidos de las cápsulas ustedes de alguna forma también los pudieron entender, los pudieron comprender de manera adecuada, ya, lo que yo no voy a subir después, una vez que ya venza el plazo les voy a subir a eh, la pauta de corrección de cada una de esas, eh, evaluaciones formativas, ya, ahora, pero también para poder incentivarnos a que cumplan con la formalidad de, de los videos, de hacer las, cápsulas, de hacer las estas esta, fortalezas esta, son muy breves ¿ya? yo les voy a regalar a los que cumplan el tiempo y forma con todas las evaluaciones que están programadas para el día 15 hasta el 15 tienen para ser la primera la segunda eh, eh, la evaluación está el día 22 que es la cápsula 2 y la cápsula 3 y 4 para el día 29 ya lo que cumplen el tiempo forma de a tener un punto base para, eh, de la la hay ولا ¿Ya? Lo que no cumplan, se con esa media hora, ah, lo que no cumplan bueno, con esas cápsulas lamentablemente a de ah, eh, no van a tener ningún beneficio adicional. Pero ¿sí está en la misma, ¿ya? Para hacer de tiempo un día, son las con Sí, o sea, ay. Yo iba a estar durmiendo igual, Ver sus videos tal, que con videos están de 40 minutos, media hora cada uno, ¿ya? Entonces, también, a ver, yo, para mí el también. Ay. Yo digo, "Al menos hasta que te sepa pero también pedirle que sean todas las cápsulas en un, en una, en una, en, en, en un día ah eh deberíamos también un tanto ¿Para el medio maratón Denetskii para Claro, va <ríe> <También mis, mis ríe> cápsulas <ríe> son para no, eh o sea, no, no, no, no, no es poco de todo, ¿no? ah no tienen no, no o sea no, no estará nada que sea muy entretenido digamos, o sea, uno va de los creo que el tema que se trata Son temas interesantes yo en que yo entendí también que probablemente nomás se toman las cápsulas de una sola vez. Si ustedes lo no hacer, ningún problema. Y las cápsulas están programadas también, la evaluación está disponible a contar de ahora. Si ustedes se meten a, a Canvas las van a encontrar por lo tanto, las pueden hacer. Lo importante es que cumplan con los plazos. Porque los van Si no cumplen con todas las cápsulas no tiene punto esto ¿Ya? Hoy que me pasé que tenía, no sé, que me traigan la pega, no es mi problema. ¿ah? Yo no me voy a colocar una no les voy a dar ni dos segundos a eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto estoy avisando con tiempo. Que punto no frente, punto, rende sin punto. Yo sí, punto así, sí, punto así, sí, punto así, está ay, está, ay, está, ay. está está está así puesto en, en, la, en las instrucciones de la de que la de la del ordenador, ¿ya? Ahora, son preguntas libres, son, o sea, son temáticas, ustedes tienen que por favor, ustedes van a colocarse también por acá, pues son preguntas bien puntuales que lo que yo quiero ver efectivamente, que se, con esa pregunta lo que quiero medir efectivamente vieron las cápsulas de se entendieron ahora, si se equivocan en la respuesta no se preocupen porque ver, los puntos base van por el hecho de cumplir el tiempo y fórmula si contenido se equivocaron no se preocupen no va haber, eh, y lo que vamos a hacer es pues, luego la, para la próxima clase vamos a revisar las la dudas y consultas respecto a la primera cápsula y así luego la, la cápsula la, la, la queda en c en la siguiente vamos a ver las dudas respecto a eso ya si te es que queda algún tipo de este, el, justamente elegí pues, eh, pasar esa materia en esta modalidad que es la, la, la materia más teúrica es más teúrica este es un ramo que es evidentemente práctico ya porque allí plato fuerte de esta cintura es naturalmente el contenido de teoría de negociación eso es el plato fuerte ¿ya? y eso vamos a verlo hoy, se va a evaluar de forma práctica ¿ya? las evaluaciones para hacer el solemne es con material en mano ¿ya? Para el solemne yo le no voy a preguntar pues, cárter, pues, ya que le voy a preguntar defineme qué es lo que es negociar, enuméreme los elementos, esa cuestión, fuera ¿ya? de hecho, ya las preguntas de solemne se las voy diciendo justamente ahora en la primera vez más a dar la primera pregunta a la solemne ¿ya? pero lo que va cambiando naturalmente son los casos que voy a utilizar Eh, por ejemplo ¿qué preguntas que suelo preguntar? vamos a ver ahora la teoría de conflicto yo les, les voy a colocar una serie de, de, de casos y ustedes tienen que decir ah, este conflicto por ejemplo un conflicto de interés que ustedes van a tener que ah, discriminar qué tipo de conflicto es otra pregunta que también va, va a venir vamos a ver más adelante cuando vemos negociación vamos a ver el tema de teoría de identificación o sea esta decisión de negociar política ¿ya? y esa definición ustedes van a tener que hacer una ejercicio matemático y ahí que volver a aplicar la regla de red simple ya sumar y multiplicar ya no a la fuerza calculadora para los certámenes pueden traer cualquier material los apuntes, las PMT pero calculadora, tablet, computador estrictamente no vive que lo mire y van que efectuar un cálculo y calcular o sea, un margen positivo no para poder usar luego también, una evaluación que también vamos a trabajar durante una, una, una de las evaluaciones para que va a consistir es que ustedes van a tener que grabar ¿verdad? un video de una simulación de una negociación, yo les voy a entregar un caso y vamos a asignar, van a escribir en grupos, yo les voy a asignar un caso y ustedes van a tener que grabar un video, ya, ustedes tienen que juntar a través de una plataforma Canva, lo, lo que ustedes quieran, y luego enviar el link directo para que yo pueda revisar la grabación, ya eso va una evaluación parcial, de ahí puedo aplicar el punto base nuevamente también, vamos a aplicar plazos bien agotados para poder inscribirse para poder entregar el reporte y entregar el video los que no tenga el reporte no se inscriben, o sea lo que no cuentan con los plazos automáticamente es un uno, ¿ya? y uno 1 no va a ser que me digan, oye si me murió mi bolita ¿a? tú hay cayó me durito justo de mi casa y no por lo tanto no pude hacer el trabajo, mala suerte a ah, eso a mí. Manito, ¿Ya? Entonces, que lo clasé como, que ella son números de cuartoal, por lo tanto tiene que saber cumplir con clase. Cuando llegue al tribunal, en el tribunal ustedes van a van a dos minutos pasada la audiencia, los van a echar fuera, independientemente, oye, si se me murió mi hijo, mala suerte. Llega tarde, ah, perdido otra vez. ¿Ya? aquí por lo tanto vamos a aplicar la misma red en la caja, o sea, yo, en esa parte por favor no, me, no, me, eh, no traten de probarlo porque le puede colocar el uno se puede colocar sí o sí, ¿ya? Para eso, a ver, pero por lo demás esto no es un ramo práctico, vamos a ver cómo con la mayor cantidad de ejercicios de circulación posible, eh, en, en el fondo lo que, la, la gran carga de este pulso es simplemente Tengo un curso en el cual va a tener que material, ¿sí? para la prueba lo que tienen que hacer es simplemente leer, entender. se si han venido a clases, yo les que uno a tener que ser estudiante de la prueba, quizás repasar un poco lo que Si quieren dudar no, en el momento de la solemne, van a poder ver sus apuntes. ¿sí? Y lo que tienen que hacer es aplicar conocimiento, nada más. Por lo tanto, IREXAPER ¿sí? lo haga también en una, una modalidad ahí lo voy a ver el caso ustedes también que eh, también hagamos una, un ejercicio de eh, simulación de negociación ¿ya? Y en el cual también se evalúa con una banda o sea, tanto, les repito, este A es teniendo clases, al ramo no tienen algo A ¿ya? y cumpliendo, les repito, con los plazos, los trabajos en general ah, la única, el, el, el gran periodo en el cual es carga fuera de la de, de aula es respecto a estas clases que, les repito, van, van a pasar la semana que yo voy a estar fuera en octubre Porque bueno, lo demás, en general, el trabajo va a hacer en aula ya Salvo el trabajo que les voy a hacer de, de grabar un video, pero hay que si están formando, quitar una gran cantidad de dinero si, que sentido, este un rapo que no les va a quitar Es mi compromiso donde quitar una gran cantidad Aquí, lo que tienen que hacer simplemente venir a clase ¡Nada! ¿Ya? ¿Estamos claros con estas esta reglas? ¿Ah? y tema tengo los plazos, yo voy a ser perro eso. Pero eso también es parte de la formación también que tengo que entregar. Porque ya, muchas veces, ¿no? la gente que está en el está muy mal acostumbrada que me dan a hilar, me colocan la cara calentona en el suelo, ¿ah? y ahí no les doy, les doy un plazo adicional. ¿Ya? Acá no lo voy a hacer porque, repito, es por su vida. ¿Ya? Lo mismo acabo de hacer en la mañana en el turno, ¿ah? la misma regla, no hay, no van a ver eh, en caso de plazo, nada ¿ya? si sí, yo les pido por favor, que lleguen las cápsulas que lleguen, un problema se pueden ver si sí, hay cualquier problema, me, me lo dicen en mi correo yo igual cuando los subí los probé, se pueden ver se pueden descargar ¿ya? ¿alguna duda de consultas chicas chicos? de las reglas de la, de la, de la clase ¿alguna de consultas chicas lo demás, bueno, son las tasas comunes y silvestres como cualquiera así que no hay mucho que contarles a ya me conocen ya así que eso sería un poco lo que vamos a hacer durante esta ah, el último tema que vamos a revisar, aparte lo que es teoría que va un poquito más de la mitad del curso la última semana también vamos a ver algo de teoría, de, de, de, de, de la, algo de mediación vamos a ver primero la parte teórica enfocados frente de la perspectiva del abogado, más no de la perspectiva Y luego también vamos a revisar rápidamente, probablemente una semana o dos o tres clases, ¿ah? cómo está regulada la, la mediación, digamos, eh, en la Ley de Tribunal de Familia y en la legislación de eh, la Ley Aume, que es la mediación por temas de maltráctica. ¿Ya? Y eso, eh, vamos a ver. Si ustedes van al programa, eso no está en programa. Pero creo yo que es importante que ustedes igual puedan tener, por lo menos, algún conocimiento ¿ah? eh, de qué consiste la mediación y en qué caso y cómo se aplica en el sistema estileno en la actualidad. ¿Ya? Ah, eh, si ustedes se dan cuenta también, yo les subí una serie de documentos, eh, a de, de, lecturas a, a, a Canva. ¿ya? La mayoría de ellas son de lectura voluntaria, no tienen... No, no, porque la repito, yo no voy a evaluar contenido teórico ¿ya? por ejemplo, las cápsulas, voy a tratar de conectarme a, a, a, a Canvas para que lo puedan ver voy a de conectarnos a curso que van a tener ustedes ¿ya? ¿porque las cápsulas se ven en en la evaluación en el ¿o las vemos en sala no, no, aquí les voy a mostrar donde están ¿ya? La, eh, a ver, la parte, de ver en la, la en vista como estudiante vamos a verlo como lo van a ver ustedes en el curso ¿ya? ¿ya? Ahí están, en, en, en esta parte de acá están, están las evaluaciones formativas, ¿ya? Y ustedes tienen ahí para estar, vamos, entremos a una, entramos a una, ¿ya? Realizar el examen, ahí están las instrucciones, ¿ah? A ver, aquí por ejemplo están algunas lecturas que yo les sugiero que también puedan ver, ¿ya? Que es parte, esto una, es un extracto aquí, una, una parte de lo que fue mi tese doctoral, ¿ah? Son 33 páginas les paso espacio, ¿ah? Es bastante poco, ¿ah? Y también un documento de Juan Enrique Vargas que complementa a esta lectura. Eso es lectura complementaria. O sea, no es obligatorio que lo leen para poder ver. O sea, si está muy corto de tiempo, pueden omitir eso. Si tienen tiempo, les recomiendo que lo vean. ¿ah? Porque está tema, los temas están, eh, particularmente en el, en el caso de mi test, está, esos temas están desarrollados eh, de forma ya un poquito más al detalle. ¿Ya? Y ahí están ahí lo, lo, lo, lo van a poder ver. ¿Ya? vamos a salir del, del, del examen vamos a salir del modo estudiante donde abandonar lista de estudiantes ya donde están donde están eh, aquí en los módulos ustedes van a ver a a a la lista estudiante está en el material del curso ya el módulo material de curso para encontrar al final van a encontrar a las distintas cápsulas Por qué aquí está la cápsula 1. Así pues. muy buenas tardes el da. ahí están, ahí ya hay ustedes lo, lo pueden lo pueden ver, ¿ya? Pues ahí también ustedes pueden pueden ver vamos para vamos a ir para atrás. Eh, ahí también hay la, todas las lectura que están mencionadas por ejemplo acá eh, está mi tesis debería estar acá la tesis de ¿no? ahí está por ejemplo hace el documento de mi tesis, de mi tesis doctoral ya quierestracte algunos capítulos también de los que capítulos que pueden tener tiene mición con el curso ya luego también tienes que leer para la, la, la, el, el artículo Juan cuandoque vargas ahí está que no te lo pueden lo pueden leer también y que complementa a la primera cápsula. Luego para la segunda tienes que leer de Carlos Peña y creo que también ahí les coloqué otra parte de, de, de mi tesis también. Y que hay más series de lecturas que son básicamente lecturas complementarias. Yo les voy diciendo exactamente a eh todavía me queda por subir alto material, ¿ya? Aquí todavía hay una parte de lo que es suyo, ¿ya? Pero ojo, para que no se compliquen no es de lectura obligatoria. ¿Ya? si a le interesa por ejemplo profundizar en algún tema verlo una perspectiva más teórica ahí está la lectura para que lo puedan ver pero lo que yo voy a evaluar es lo que yo voy a ver en clases ya para que lo tengan claro tampoco no se abrumen porque les voy a subir una cantidad importante de documentos no se abrumen que tienen que leer todo el material hoy ah, ah, eh, una eh. Ahora, para la lectura yo les recomiendo que lo puedan leer ya si no lo hacen tampoco no pasa nada ya Porque teóricamente de la sola cápsula debería poder también entenderse, creo que están también expuestas en términos bastante sencillos, las podrían ah, eh, entender sin mayor inconveniente, creo yo. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o consulta. Eh, más que nada porque anoté los temas no sé si los anoté bien. El primero es teoría conflicto, el segundo es origen de RAC. Origen y fundamento del tema de RAC y eh. lo tercero es teoría de negociación que va a estar en dos partes. ¿eh? Uno que vamos a ver la parte teórica, tuvo que es teoría de negociación y después vamos a ver la, la, lo que es la preparación de una estrategia para poder negociar. ¿Ya? Y último tema que vamos a revisar en las últimas semanas, cuando a medida que nos quede tiempo, y ah, lo reitero, no es un contenido propio del curso, porque está eso no está en el, el, el, el temario del curso, es la temática vinculada al tema de la mediación. Pero que igual creo que es importante poder entregarles algo a, referente a eso. ya Bien, vamos a partir justamente con el curso. Ya se despejó un poco, me voy a pensar en la alta, ¿no? Ya pasó, ya está, después de estar más eh, yo creo que ya se un poco la cosa ¿ah? tiene que haber andado a los de acá ¿ah? ¿ah? los ingenieros me gustan con la historia de ingeniería ¿ah? ya ¿ah? siempre los abogados peleamos con los ingenieros ¿ah? en la botecosa nos agarramos a con los de ingeniería. pero parece que ya, ya no se puede ya porque ah, creo que una vez creo que le, casi le hubiera el, el ojo a uno y ahí después de prohibir la guerra castaña ya, lo que vamos a empezar a ver ahora entonces es eh, la unidad relativa a la teoría concreta eso lo vamos a terminar de ver en la clase de hoy eh llevar a Vamos a empezar en ver la unidad de teoría del conflicto. Esto es un apetito, no vamos a perder mucho tiempo en esto, porque también es una unidad que, de alguna forma, reparatoria, lo que tenemos que ver, el plato fuerte que es teoría de negociación. Pero vamos a hablar algo de, algo referente a lo, a lo que este teoría del conflicto. Y el fenómeno de conflicto, ustedes bien lo de saber, es un fenómeno que es, es circunstancial al hecho de que los seres humanos veíamos ser ya de momento en que hay dos cristianos ¿ah? juntos a ver en, en un lugar a ¿ah? potencialmente tenemos a son fuentes generadoras de conflicto ¿ya? y por esa razón también como el hecho de que vida nos conví dos más personas en una comunidad ya genera conflicto ¿ya? Porque, ver, por ejemplo como usted ha indicado acá ¿ah? Eh, no todas las personas acá, los presidentes de la República, ellos lo no son, ahí ustedes ven como se lo venden a la cochilla, la versión de los 8 millones que uno va a quedar ganando después de ser presidente, ¿verdad? ¿Quién quiere ¿sabes? ser el presidente actual claro, a los años, va a ganando a Eteslu una versión de 8 millones de Eso es la versión, ¿verdad? Eh, pero era el radicalismo es un momento que justamente a ah, las personas como vivimos en, en sociedad, eh, vamos a, nos vamos a vamos ver esto tal que será que lleva conflicto. Y el conflicto que ocurre es sin conflicto los conflictos que no, no son abordados. ¿Ya? Tiene mirar siendo en una dimensión humana cuando los conflictos no se abordan, no se intentan solucionar. Vamos a, tener, vamos a tener una estación de caos, ¿cierto? ¿Ah? o de guerra imoblética ¿ah? o vamos a tener un problema por eso vamos a ver que desde que eh, el hombre es hombre como las personas, somos seres humanos ¿no? para no darle connotación de un género ¿ya? Eh, todas las sociedades se han dotado de sistemas de resolución de conflictos porque si los conflictos no se abordan, no se tentan a lo que se termina produciendo es una situación de caos Ya. Y por eso que estamos en cuando que en toda educación humana ¿ah, exista un sistema para poder abordar los conflictos. ¿Ya? Nosotros qué tipo de conflictos vamos a vamos a, vamos a ver en, el, en, en este curso, vamos a abordar naturalmente qué tipo de conflictos vamos a abordar acá. Urídico. Urídico, conflicto que venga como es la postalita, ¿ah, conflicto de trascendencia jurídica, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora lo que he dicho también aplica para todo tipo de conflicto, pero los conflictos que nos vamos a enfocar acá son los conflictos de cuadrilla. ¿Ya? Tradicionalmente en este caso te recordarán ah, y lo van, lo van a ver en la, en la primera cápsula eh, cuáles son las tres formas las tres formas básicas de poder abordar un conflicto que lo tienen que haber visto en el curso al 1. La última. No. La autocomposición, la autocomposición y la de heterocomposición o proceso, ¿no cierto? A ver, inicialmente en este caso, es uno del punto de vista histórico también, ah, eh, los conflictos también, la, la, en este caso la, el uso de la lucha, la violencia, han sido una herramienta que tradicionalmente se utilizado para poder abordar con esto. Y todavía ustedes ven a ah, el uso de la violencia, ah, la lucha entre un, una facción de otra, Sigue siendo ahí un, un método que se utiliza para sobre controversia ¿Ya? Sin embargo, si ustedes nos vamos a la evolución, que lo van a ver la primera cápsula la, la, de, de, de, de un vídeo Lo importante es que el, el autotutela como método de solución de controversia ¿ya? Es que lo no tiene que haber visto procesal uno ¿Por qué no es un método que en no utilizar para, para, para poder resolver ¿Es que, controversia? Porque no está modelo Ya Ya, pero supongamos incluso que estuvieran en la igualdad de condiciones en las partes y más, y más, más ¿Quién termina ganando un conflicto en el más caso la autodutela? el más fuerte, ¿no? ¿cierto? ¿Ah? y eso en general vamos a ver que el, el más fuerte no necesariamente es que tiene la razón ya por lo tanto ¿ah? las soluciones que nos brinda el, el método de la autodutela son soluciones son de bastante mala calidad, son poco eficientes porque finalmente lo que termina eh, predominando hoy es justamente la línea más fuerte por eso que rápidamente una vez que ya las sociedades empiezan una vez que ya surgen la, las primeras civilizaciones rápidamente se empiezan a dotar de eh, un sistema distinto a la autobutera para poder abordar ya y las primeras fórmulas de solución de controversia es que las, las sociedades primitivas se empiezan a dotar, son fórmulas de carácter autocompositiva o sea, van decir que la solución a conflicto ¿sí? es buscada ¿sí? por las propias partes involucradas en el mismo conflicto. ¿sí? Ustedes ven que estudian, empiezan a estudiar cualquier sociedad primitiva. ¿sí? Nos vamos a, a Grecia, a Roma, van a encontrar Los primeros métodos a utilizar son métodos de carácter alto compositivo. ¿sí? Y de alguna forma también, algunos métodos de compositivos por ejemplo, el arbitraje también tiene... a ¿sí? ¿sí? raíces más remotas las tienda también en eh, la, la, en este caso las la, la formas de eh, procesales a de roma ¿Ya? pero nosotros el tema los temass de justicia ¿ya? Eh, que tenemos actualmente vigente en occidente tradicionalmente se han basado a en el entorno qué método de solución de controversia los sistemas de justicia acá ¿cuál es el método, la, la principal forma de solución de controversia sobre la cual se organizan los sistemas de justicia acá en a nivel las culturas en, en, en, en, en, en los cultura últimos 200 años? la heterocomposición la heterocomposición, ¿cierto? ¿ya? ¿por qué? porque vamos a ver luego estas evoluciones partimos con métodos de carácter autocompositivo lo no van a ver ustedes en el mera cápsula ¿ya? Y, y la heterocomposición también o ¿no? el sistema de justicia la forma que lo conocemos actualmente tiene su origen justamente con el surgimiento de la figura del Estado ¿ya? Y vamos a ver justamente que una de las formas en que se el poder del Estado es justamente monopolizando la función del partido de justicia ¿ya? una forma que tiene justamente la autoridad estatal para ejercer poder sobre su ciudadano es justamente monopolizar, reservar <coughs> para así la función de ejercer ¿Ya? y vamos a ver el, el principio cuando surge, la, la, la, surge la, la primera forma de estado, tiene asumió esta función? el monarca ¿Ya? y el monarca no justamente cuando ya no le da el cuero para poder impartir justicia en todo el reino ¿verdad? empezó a alegar esta función en ciertos funcionales y ahí o se abriga en lo que es el lo que conocemos actualmente como el poder judicial ya pero la forma es eh, la, la, la forma que tiene el sistema los sistemas de crisis tradicionalmente eh, vigente en eh, en la cultura occidental también toma su forma tradicional luego de la revolución francesa ¿ya? luego como lo indica Taruffo, que es un procesalista del italiano Nietzsche-Tarunfo eh, significa justamente que luego la convocación francesa a los temas de justicia se caracterizan justamente por dos grandes elementos uno en el cual las FS1, el sistema de justicia es un sistema de, de carácter estatal y que es parte de una manifestación del poder del Estado, que está en la función de parte y la segunda característica que tiene, de acuerdo a, Toulouf, a los sistemas de justicia es que esto se organiza, en torno a, en la, se organiza en torno a la estructura del proceso que es cumple el proceso, digamos, en luego de la revolución francesa ¿verdad? recuerden que el, la, el, el poder el judicial un poder que general de carácter autónomo dentro del estado ¿verdad? y el proceso lo que tiene por objeto de ser efectivo es la, este, la, la igualdad de armas o el debido proceso ya para que existen normas postales para poder garantizarle a los justiciables que van a poder plantear sus acciones y defensa a términos de igualitarios ¿Ya? y que van a poder tener directamente este acceso igualitario a sistema de, ahora, eh, si ustedes ven en, en, en, el, en este esquema cuál es la justicia dominante es el proceso ya la frontera naturalmente todavía tiene alguna en algún lado mi caso por ejemplo legítima de defensa pero en general vamos a ver qué eh, el proceso digamos es la figura en torno al paso de organizas temáticas y la autocomposición de hecho tradicionalmente se le usted van eh, a los tratados de derecho las armas clásicos van a encontrarmente que cuando se habla por ejemplo de la transacción se hagan de estas formas anómalas de terminar el litigio. ¿Por qué? Porque la regla general es que los litigios terminan por la distracción de, de la sentencia a eh, emitir por un juez. ¿Ya? Y por ende, vamos a ver que este esquema tradicional, los métodos autocompositivos tienen una función bastante residual. ¿Ya? ¿Ya? Pero la pregunta que les voy a formular ahora, y que está un poco también explica en la, en la primera cápsula, ¿ya? este sistema que se tomó se diseñó, tomando en cuenta la realidad que estaba vigente la Revolución Francesa, más o menos en el tiempo histórica la podemos ubicar, ¿es de qué siglo? 18, 18 ¿cierto? a ver, ¿habrá cambiado algo la realidad digamos de, la, de social política, económica cultural en el siglo XVIII la, la democracia o sea, bueno, cambió el sistema, el sistema político, ¿cierto? ahora la regla general, lo que uno aspira que eh, se aplique un sistema eh, de gobierno de democracia pero la sociedad cambió, ¿no? los derechos sociales tenemos ya una parte de los derechos, tenemos, ahora tenemos una, tenemos los derechos sociales ¿eh? Eh, la realidad de que estamos insertos en un mundo que es globalizado ¿ya? y hay una serie de aspectos justamente que han hecho que esa realidad que estaba vigente que de alguna forma ah, permitiría que el sistema de justicia basado únicamente a el, el proceso o principalmente el proceso por así decirlo funcionase adecuadamente ¿ya? pero lo que uno puede preguntar si yo me lo, me lo pregunto es la realidad es ah, que de alguna forma será factible que el sistema que fue diseñado si ya más de 200 años eh, ya no sea el más apropiado, el más adecuado para la realidad que está actualmente vigente ¿podrá hacerlo no? yo diría que sí ¿por qué? porque en general también el mundo que ha tenido desde fines de la, de la época de la revolución francesa a la, a la fecha ha experimentado una gran cantidad de cambios ¿Ya? y por lo tanto cabe preguntar si ese sistema que fue diseñado hace 200 años atrás se ajusta a la realidad del día de hoy y yo les diría que la respuesta que les puedo observar sí, vale. también para desarrollar un poco más en la cápsula y también en, eh, en, en, en, en las lecturas que yo les, les dije bien ahí de hacia eh, estas cápsulas que la respuesta justamente es esta forma tradicional ya nos está, no está dando el ámbito Y por eso la razón que el tema de justicia ha entrado ¿ah, en una profunda crisis. Esta forma de ver a ¿ah, eh, los temas de únicamente basados en el proceso. A ver, miren. Y esto, esta crisis también se la puedo demostrar. Simplemente, <risa> con esta falta de adecuación, se la puedo demostrar tomando en cuenta dos elementos. Uno, justamente cuál es la población objetiva que pueda hacer uso del sistema dice antes antes y ahora. Y dos, también, por el incremento de materias que son susceptibles de un tema judicial. Su compañero mencionaba, por ejemplo, el punto de vista de la materia, mencionaba los derechos sociales. Mirá. A ver, eh, ¿esos derechos que eran accionables en la, época, en, en, en, en, en la época de los de a comienzos del siglo XIX? No, ni siquiera existían los famosos derechos sociales. ¿Verdad? A lo más, nos hablábamos de, la, de, de, de las libertades, ¿no es cierto?, que fueron los, que, los primeros derechos fundamentales que se proporan en las primeras constituciones. ¿Era Pero eso ni no es siquiera, o sea, hablar de derecho sociales. Pero vamos primero, vamos primero con la, la primera idea. Veamos el punto de vista común. De la cantidad de población que puede hacer uso del sistema de justicia. ¿Ya? A ver solamente contando el punto de vista numérico la población mundial ¿ya? por una serie de razones por ejemplo ya el hecho que en general la hambruna ¿ya? La, la, la medicina ¿ya? los avances en medicina han hecho justamente que la población eh, del planeta también se multiplique digamos de forma exponencial ¿ya? o sea, ciertamente la cantidad de población que teníamos al comienzo es muy distinta a la que tenemos ahora ya se ha multiplicado por muchas veces esa población ¿ya? y en general cada vez también esta tasa de crecimiento es haciendo más rápido ¿ya? y ahí tenemos ya una primera explicación justamente que ya eh, este sistema fue diseñado por, para que funcione a una población que es mucho más reducida ¿eh? de la que tenemos en la actualidad pero a, así también de, aun cuando este elemento lo pudiéramos pasar por alto ¿ya? Toma en cuenta exactamente que también en la realidad del siglo XIX, ya Toda la población podía tener acceso a un sistema de justicia ¿no? ¿Todo como seres humanos teníamos derechos a, a poder acceder a un sistema de <risa> quiero que, ¿Qué realidad, por ejemplo, que en la actualidad ya está abolida? ¿ah? El no ex el no existía en esa época y que no existía? La Flavio. La Flavio. ¿Ya? o sea, un porcentaje importante de la población era estaba sometida bajo un régimen de esclavitud recuerden que la esclavitud en, en, en buena parte del globo también se vino después de la segunda mitad del siglo XIX ustedes ven Estados Unidos, Brasil ya recién después de la segunda mitad del siglo XIX se abolieron las esclavitudes en, en su amenitud por tanto teníamos un porcentaje de la población que eran los esclavos justamente que quedaban fuera Recuerda que los esclavos, desde el del punto de vista jurídico, que quiera un objeto, ¿ya? Por lo tanto, fuera del, del, del acceso a un sistema especial. Pero además también, de, de la, dentro de la de libertad, de, de, de, de la población libre, todas las personas tenían también tenían, eh, teóricamente, tenían un acceso a, a, a poder recurrir, a la autoridad judicial. No. De ningún grupo claramente está desprivido de, de, de, del acceso que siendo personas libres. Las mujeres. Las mujeres, La mujer se toma cuenta que por ejemplo las mujeres ¿ah, eh, hasta fines del siglo 20, ¿ya? La última década del siglo XX la mujer todavía casada, sea con tugal, era relativamente incapaz. Yo pude decir que a me cuando pudimos vamos de familia ¿ah, eh, yo no le a eh no de sean familia en la época que yo estudié, se un poquito después, ya, a mí Ah, eh, pero yo casi estudié hecho que, el hecho que una mujer se casaba, se, cuando se casaba bajo un régimen de sociedad mundial, automáticamente se convertía en relativamente incapaz. ¿Ya? La mujer recién, cuando tuvo acceso, por ejemplo, a poder tener, participar de la vida política? Tampoco bien entrado a decir hoy, primero en, la, en las elecciones ya luego, después de la que de 40, ¿ah? en la elecciones presidenciales, por lo menos acá Chile. Pero fuera de eso también, tenemos las mujeres que quedaban fuera, ¿ya? los esclavos. Eh, ¿Qué un grupo también quedaba fuera? Los analfabetos que no saben... Los analfabetos. ¿ah? Porque recuerda exactamente el voto activamente el voto mandó partidos. El partido Chile, como república independiente, era voto censitario. ¿Ya? esa gente te únicamente tenía derecho a poder ir al tribunal. Pero en buenas cuentas quienes en, en, en la población que día que pudiera acceder que era la gente que tenía digamos cierto patrimonio, cierto, cierto de. ¿Ya? ¿Por qué? El del campo, ¿ah? en esa época a, ver, a comienzos del siglo XIX te es que creen tener la posibilidad de poder ir y recurrir a opciones del tribunal. Teóricamente sí, pero en la práctica era a ¿ah? eh, por ende, desde el punto de vista de la población objetiva que teníamos que entender este sistema de era un segmento de población mucho más pequeño por tanto, era factible que a este sistema de justicia otorgado por, o confortado por el Estado pudiera funcionar ¿por qué? porque la población atendente dentro de la población total era un, un porcentaje era bastante reducido sin embargo, justamente esta realidad es eh, que empieza a progresivamente a cambiar ¿ya? y nos encontramos justamente que la mayoría quedaba hace con tiempo por ejemplo a la revolución cristiana que es que trajo consigo, la producción en masa la producción en masa también trajo también la posibilidad de que una serie de derechos por ejemplo derecho de materia de consumo más adelante derechos en de materia ambiental se pudiera también ser derecho que son accionales ante el sistema optimista ¿ya? lo indicaba su compañero, más adelante que entrado el siglo XX, los derechos sociales ¿ya? todo lo que fue el movimiento de los derechos civiles ¿ya? era una realidad que eh, al comienzo del siglo XIX ni siquiera uno se podía imaginar alguien se imaginaba por el que se podría imaginar que una persona que era por ejemplo, gay hubiera estar eh, una demanda por discriminación eh, eh, a mediados del siglo XIX y pensaba ¿ya? De hecho, era, acuérdense que antes la homosexualidad o el organismo era considerada una enfermedad. ya, ¿Ya? Hay una película que no se le han visto como hedonismo, que tra trata justamente un tipo que era una persona, que un matemático que descubrió que fueron de los precursores de lo que es inteligencia artificial. A esa persona lo gastaron químicamente para alguna forma mejorar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? No solamente tenemos que la cantidad de población que puede acceder al sistema de justicia es mucho mayor, sino que además también eh, la cantidad de materias susceptibles de ser de trabajo eh, a través de área, también se ha incrementado con el CERN. Ahora bien, la, la cantidad de materias en esta configuración tradicional ya no está dando a base. Y esto que genera, genera un ah, negado de siglo XX, ¿verdad? <coughs> ¿verdad? Que los sistemas de se han concebido justamente ¿verdad? como proceso céntrico, o sea que gira en torno proceso ya en una forma de, de eh, organizar los sistemas de actividad que no funcionan. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado es incapaz de poder garantizarle a todas las personas un acceso real y efectivo los, a los a un sistema de actividad estatal, únicamente basado en el proceso ¿Ya? y eso genera, dos, genera los dos problemas que la diaria no está en no solamente en Chile sino en el global uno es el incremento del costo de los sistemas de crisis ¿Ya? porque aquí la, la, la primera solución para esto fue que bueno, creemos más tribunales creemos más jueces para poder procesar esta, esta demanda de conflictos y eso acarrea un incremento de los costos de los sistemas ¿Ya? y segundo también, el segundo problema que no solamente problema es solamente un problema que se ve en civil como yo les he reiterado también si ustedes no realizan un problema que en es también la demora en que tienen los tribunales para poder resolver los conflictos ¿ya? porque a ver, un sistema un, un sistema adecuado en materia justicia, no solamente tiene que dar una solución, sino la solución tiene que ser oportuna ¿ya? para que efectivamente ¿ah? sea un sistema eficiente ¿ya? ¿ya? van a ver ustedes cuál? y esto voy a dejar para lo de vean en la cápsula y ya adelanté un poco lo que estábamos viendo en la primera cápsula ¿verdad? ¿cuál fue la respuesta frente a que esta ley se justamente empezará a potenciar estos mecanismos alternativos? ¿ya? o sea, buscar métodos de solución de controversias distintos a eh, eh, que un conflicto se decida luego de que un proceso a ¿ah? mediante una decisión tribunal, que se matemiza en una sentencia ¿ya? ¿ya? entonces ahora exactamente lo que se ha planteado es que los sistemas de moderno lo que están planteando eh, es que eh, el proceso sea, eh, no es más que una de las posibles vías a través de las cuales yo pudo ah, eh, tratar de solucionar el controverso ¿ya? pero también los sistemas o de justicia tienen que, tiene que abrirse ¿ya? también ampliar este abanico de posibilidad y una forma de ampliarlo es también ofertando nuevos ya por ejemplo la mediación sistemas simplificados de arbitraje nos está poniendo por ejemplo en materia de consumo en materia de consumo usted realiza la experiencia comparada también a que parte de los sistemas se sacan de, de tribunales y se pegan también a sistemas arbitrales pero que son sistemas arbitrales son mucho más simplificados ¿ya? también puedo recubrir otras soluciones por ejemplo a lo que van a ver ustedes la evaluación neutral temprana una mezcla de, de mediación con arbitraje ¿verdad? ¿verdad? Eh, entre otros mecanismos ustedes también van a poder ver ¿ah, en la cápsula 3 y 4 que les entrego una, un pequeño resumen de, de estos mecanismos ya o sea, a ver, el, el moderno sistema de justicia por lo tanto en la actualidad también ya no, está, no gira en torno únicamente al proceso sino cuál es la tendencia la cual estamos mirando es a tener sus temas en los cuales ¿ah, el proceso sea justamente quizás también visto como la última rata o sea, primero las partes tienen que tratar de agotar la solución de conflicto por otra vía y si no es factible, bueno, recurran al proceso. Ahora, ojo este movimiento que no van a ver ustedes del de, de, de, de RAC ¿tá? bajo ningún respecto pretende eh, reemplazar digamos al sistema tradicional ya hay materia simplemente lo quiere complementar ¿ya? porque hay materias que derechamente tampoco pueden ser sometidas particularmente a mecanismos de carácter autocompositivo ¿ya? Por ejemplo cuando se trata de derechos indisponibles ¿verdad? o hay una notable desequilibrio de poder en tras partese no se puede asume, eh, someter esa clase de controversia a eh, mecanismos de carácter autocompositivo. ya por lo tanto estos, estos mecanismos en la actualidad son un complemento ya y un buen sistema de justicia tiene que eh, también trabajar ¿verdad? en forma integrada con estos mecanismos alternativos ya ¿Cuál es la, la realidad que tenemos actualmente en chile particularmente en lo que es tema de justicia civil ya yo diría que también aquí también yo lo he dicho también ¿ah? eh, yo eh, señalo justamente que eh, el para mí ya eh, los temas de justicia, el sistema de justicia civil en chile actualmente ¿ah? es como una carreta con asadros eléctricos ¿Con carreta con alza de vidrios eléctricos y le voy a explicar por qué es una carreta con alza de vidrios ya. A ver, ¿de qué fecha es el código procesal de procedimientos y distilenos? ¿Se acuerda más o menos la, la fecha de que se promulgó ese código? ¿1998? 1903. A ver, para que sea ese ese código también se basa en la Ley de Juicios Civil Española de 1851. Ya que digamos a la fija no era la legislación más moderna, porque luego se dictó en el año 1881 se dictó otra ley de juicios civiles en España, que en realidad adapta esta esta normativa de 1851 a le veo una pequeña magilla, pero tampoco no es un cambio muy several. ya a la vez, eh, este sistema justamente que es de, de presenciamiento civil eh, español se basaba ya para quien hagamos la idea de dónde viene el sistema nuestro, se basaba justamente en las la, la, la partidas de Alfonso X. González por lo tanto eh, cuál es la raíz, de donde viene el esquema de nuestro sistema de justicia? proviene de la época de la Edad Media o sea, nosotros estamos tramitando con algunos cambios justamente de la misma forma que se tramitaba justamente en la época de la Edad media ya y resulta que estamos actualmente, estamos bastante pasados, harta agua, agua con puente, ¿a? de aquella fecha a ahora, y por qué les digo que ya, ahí tenemos la explicación que efectivamente es una carreta ¿verdad? porque es un sistema que les repito en sus cimientos forma, su estructura a viene de la Edad Media esto de la, la escrituración ¿ah? son ideas que vienen de la época de la bandera y porque yo les digo que es una carreta con alza eléctricos ¿cuáles son los alza eléctricos? son algunas modificaciones que se han ido haciendo particularmente lo que es ahora la tramitación electrónica ¿ya? con la tramitación electrónica de alguna forma también se han, a ver, yo les diría que sea ha eh, disminuido se ha tratado de ocultar la necesidad de poder actualizar el sistema sí, si yo creo que ha sido un importantísimo avance ya, ojo ¿eh? en países de Europa por ejemplo como Italia ¿eh? todavía tramitan digamos a la antigua digamos un papel o sea yo creo que esto ha sido un gran avance pero el procedimiento en sí sigue siendo un procedimiento que viene de la época de la Edad Media, o sea, ahí viene la confirmación de por qué es una carreta con asa de hidroeléctrico ya ahora Eh lamentablemente va la, el la, tenemos una una reforma que está en el año 2012 que no es, ojo, tampoco no fue el primer intento de cambiar este código procesal, cambiar este viejo código de los 70. Ya. Eh, empezó justamente, se un proyecto para poder cambiar. ¿Ya? Que ha tenido digamos una marcha y contramarcha eh y que en la, actual, en la actualidad está durmiendo al sueño de los justos en el congreso. ya Teóricamente este, esto ya sale en el gobierno de HLE, luego en el gobierno HL, el de gobierno también prometieron lo mismo. ¿ah? Ahora, este gobierno no prometido, porque yo creo que también tenemos bastantes problemas, ¿ah? probablemente más relevantes que abordar que la reforma de la civil. Y yo entiendo justamente que no será la prioridad, ¿ah? por todos los problemas que hay en, en, en la actualidad, Eh, las prioridades están puestas en el sistema de pensiones también, el cambio constitucional, ¿ah? que yo creo que eso va a impedir justamente que este gobierno siquiera se intente discutir este problema. A pesar que es un problema es relevante, pero yo entiendo justamente que las condiciones no están dadas para poder llevar adelante la discusión. Pero ¿cuál es el problema, en mi juicio, que se ha cometido en esto? ¿ah? Eh, es que nosotros nos, nos estamos pasando para esa reforma la principal fuente de inspiración para este cambio de, del código a de cambiar esta nueva ley eh, de este nuevo código perdón procesal civil fue inspirarnos justamente en una reforma que en España se llevó a cabo al año 2000 hasta el año 2000 España tenía más menos la realidad española era muy parecida a la nuestra ¿ya? por la la única diferencia a que el código de, de pues, la ley de expresión civil del año 1881 era un pelito más más, más más moderna que la que teníamos a, eh, que era que inspiró justamente el código del procedimiento civil actual ya ahora, si bien esa ley también, esa ley es claramente un avance o sea, denostar también que el sistema de eh, civil español es malo, es, estamos copiando y también estaría en el tema pero en mi punto de vista, también, y, eh, en la actualidad también hay sistemas que son bastante más evolucionados que la ley procedimiento civil del de año 2000 de España ¿Ya? y que nosotros también podríamos mirar si queremos realmente actualizar ese tema podríamos ver una realidad ¿ya? y eh, que son bastante más actualizadas ejemplo eh, la ley procesal civil de Inglaterra que a mi incluso me encanta es muy avanzada tenemos también, si nos vamos al derecho de eh, evolución continental la ley de procedimiento civil eh, eh, eh, alemana o la, la, la francesa también sería modernos que también pudiéramos darle una, una mirada a, y yo creo que son bastante más modernos que este sistema que queremos copiar de España, que si bien, lo repito, eh, implica un avance, vamos a pasar de una carreta, a eh, pero en vez de poder cambiarnos a un, no sé, un auto, un Corona, a eh, un auto o un Mazda del año 2020, eh, nos vamos a cambiar un Toyota Corona del año 91, ¿verdad? O sea, entre andar en carreta y andar en una parola del año 91, ciertamente tenemos una base? sí. Pero creo que perfectamente podríamos tirar de ver algo incluso mejor. O sea, es un poco el resumen que les hago ¿ah? de eh, la situación actual, digamos, de eh, esta reforma pro sí. sars Yo probablemente no se iba a descansar a ver la, la reforma en la, en la aplicación. Yo espero que... ¿ah? El próximo gobierno ya cuando salgamos de, si salimos de, de, de esta contingencia constitucional, ¿ah? creo que también hay un riesgo que efectivamente se vuelve a rechazar. Es efectivamente, el proyecto que eh, saca nuestro ¿ah, eh, iluminados, ¿ah, eh, no es de los mejores, ¿ah? probablemente se vuelva a rechazar ¿ah? si es que no un proyecto tan bueno. Procedemos, pensamos pues, que se aprobar la, la constitución. Bueno, yo espero que luego de eso haya eh, de alguna forma agua la cocina para poder discutir esta, esta reforma que es lo que realmente nos hace falta para tener un sistema de justicia civil bueno. Ahora, incluso vamos a ver que en el contexto civil ya nos quedamos con la ley de justicia civil español un modelo central de esta, de esta reforma eh, nos vamos a encontrar que lo que vamos a hacer acá, estos métodos autocompositivos, métodos alternativos de solución de controversias van vale a tener una relevancia fundamental a ver, eh, tiene que ser un número cuántos cuánto, de las causas de términos de los procedimientos civiles en Chile me refiero a un procedimiento civil ordinario saquemos el tema de las fuerzas que van vale a ser los 80% de la media qué, ¿qué porcentaje de causas termina por la vía de autocompostiva? ¿cuánto creen que actualmente en este tema que ya eh, un poco, digamos, anacrónico no termina por una vía distinta a... Eh, o sea, una, una vía que implique a un acuerdo negociado entre las partes. 30 o 40. 40. No, el 5. Menos. 10. Menos. Mucho menos. Yes. Si hagan una idea, es alrededor de un 1.88%. ¿Ya? A ver, nosotros te, en que tenemos procedimientos reformados en Chile en conflicto de orden civil? Tenemos familia, tenemos derecho a la obra. Y en, a ver, en, es, en, esa, en, el, en esas dos áreas, ¿ya? las formas autocompositivas representan alrededor del 50%. ¿ya? O sea, ahí ustedes pueden ver también, te cambiando procedimientos automáticamente se actualizan estas formas métodos autocompositivos adquieren una mucha mayor amenaza ¿por qué? porque en cualquier sistema de juicio oral todos los sistemas de un mecanismo de selección de causas ¿ya? porque es imposible justamente que en cualquier estado pueda ¿ya? garantizarle a todos los ciudadanos que van a tener ¿ya? frente a cada conflicto y les voy a asegurar que ahora a poder eh, resolverlo vía la tramitación de Personal, general, es por y por esa razón tiene que haber mecanismos de selección ya por ejemplo, hay mecanismos de en materia de familia, de la navegación? en materia laboral, de la conciliación ¿ya? y eso más o menos para que se hagan una idea por lo tanto, eh, cerca de un 50% de las causas de la vida, ya ende, a los por yo, yo o saben que se puede leer Cuando se haga esta reforma del sistema procesal civil, todos estos métodos van a quedar... de garantizar que autodipositivas van a tener una tremenda relevancia. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? Hay la vuelta también, hay que leer la tremenda vuelta. Ah, eh... Pero en bueno, todo necesario para poder de alguna forma dar el contexto a esto, porque esto es importante estudiarlo si ahora puede usted no vería mucha importancia de hecho la... la voy a otra vuelta un poco más ¿me, ¿Me queda tiempo? si ¿No me queda tiempo ¿Sí, me a ver, si ustedes también dicen un tema que también yo me he dedicado también a estudiar, de hecho, tengo un par de publicaciones diferentes a, a eso que es cuál es la importancia que tienen la, la, las técnicas de negociación justamente en la enseñanza del derecho ya y para mi sorpresa cuando yo empecé a estudiar justamente cómo se trataba esta materia en la quinta escuela de derecho en Chile ya a comienzos del año 2000 no había ninguna escuela de Derecho ¿ya? Eh, que tuviese, adentro ah, de su plato popular, ah, eh, tuviese, exactamente, ah, asignaturas vinculadas hasta aquí. Quiero que caíe el cambio, lo caíe, exactamente, la eh, tramitación de la Ley de Tribunales de Cambio. ¿ya? Y ahora, lo mejor claro, la realidad actual, es que más o menos, más de la mitad de las, de las escuelas de Derecho en Chile tienen al una o dos asignaturas vinculadas de ya aquí pero cuando estamos, por ejemplo, con el derecho norteamericano estos métodos tienen tomar en cuenta que en Estados Unidos, en Inglaterra ¿verdad? en la materia civil el 90% de los ingresos de los tribunales terminan por una vía distinta a la sentencia o sea, a ver, que en Estados Unidos solamente son termina siendo resueltos por una sentencia dictada por el tribunal, 10 de cada 100 ¿ya? los demás terminan por una vía distinta ¿verdad? terminan justamente ya sea por un, un, un sumario o también a través de alguna forma de ya Por eso que Tarufo dice que en realidad el, el, el, los en los temas a el mentiroso hablar que tengamos a un sistema de real juicio oral. Porque la gran mayoría de los conflictos que se tramitan en el terminan en la fase del pre-trial, que sería, hagamos de que a terminan antes de la audiencia de la prisión que todas las fase de Pertriar es lo que sería en el caso nuestro lo equivalente nuestro a eh, las audiencias preparatorias de, de expulsión ¿Ya? o sea, el 90% de las causas terminan antes de llegar a la de ¿Ya? Eh, pero eso y les repito, esta realidad ahora está cambiando ya cada vez también ustedes pueden encontrar también está cada vez más tente académico estructurado estadio Stalin ya hay más dos ¿ah? luego hace 20 años atrás yo tenía casi un monopolio también de esta cuestión cambió también, hay bastantes polémicas que también se están dedicando y fueron muy serias eh, a trabajar esta temática ¿ya? ¿alguna duda o consulta acá? ¿no? ¿vamos bien? ¿Ya. Hace dos semanas me caí, me veía caer una costilla, estoy, pero, a ah, ver, súper adolorida la, la, ando la. ya. Vamos a ver ahora, alguna, una, quiero lo que entendemos por conflicto? Naturalmente nos vamos a centrar en los conflictos que tengan trascendencia jurídica, ¿ya? Cuando hablamos de conflicto, esta, esta definición, por favor, ninguno de ustedes pierda el tiempo, ni siquiera es de tratar de movilizarla porque yo jamás la voy a preguntar o sea acá, descarten preguntas en una prueba eh, enuméreme o sea, las, probablemente las preguntas que habrá en esta eh, evaluación eh, formativa pueden ir en este formato que no me interesa medir si ustedes han comprendido esto ya pero en lo solemne ¿verdad? yo no voy a preguntar ni, ni definiciones, ni voy a preguntar ni elementos va a ser solamente preguntas de aplicación ¿ya? que es el conflicto? Vamos a ver que es una situación social ya en la cual a lo menos dos partes, para que haya un conflicto tienen que haber a lo menos dos partes, punan por la obtención de recursos escasos ¿ah? o buscan lograr objetivos que se ven como mutuamente compatibles. ¿ya? A ver, ¿cuáles son los veamos los elementos que tiene esta que tiene la, esta definición y después de esto nos vamos a ir al break down para que puedan ir a, ir a tomar su café, ¿ah? eh, y, y yo también. Ya, el primer elemento que tiene para que esto conflicto desde el punto de vista jurídico es que tiene que haber a lo menos dos partes. ¿Ya? <coughs> a ver, jurídico, vamos a ver también que eh, en teoría en la materia social también en la materia moral también se pueden dar se podría dar un conflicto entre una por una sola persona. ¿Una sola persona tiene un conflicto? Sí sí, sí. ¿Sí? ¿Verdad? A ver, si yo digo... Ver, el, tipo, el dilema que uno tiene puede tener... ¿Ya? A ver, yo soy casado, tengo, ahora cumplo en octubre, cumplo 25 años de matrimonio. ¿Ya? Y vamos a pensar exactamente que de un día para otro se me ocurre la gran idea ¿verdad? de mirar para el lado. ¿Ya? Y ahí viene el angelito bueno que me dice pórtate bien ¿ah? y el otro porte pórtate mal ¿verdad? ahí no puede tener, eso sería un conflicto de orden interno, ¿cierto? porque yo tengo habitualmente, por ejemplo cuando tengo que ver si me como segundo plato de comida ¿ah? o un asado me como el segundo pedazo de carne y ahí está el dilema justamente, oye, mira, me miro ¿ah? ya esta forma aerodinámica no puede seguir creciendo ¿ah? y ahí tengo que parar, y ahí tengo conflicto como más como menos Pero ver, este tipo de conflicto interno, ¿es un conflicto que tenga relevancia para el derecho? No, ¿no es cierto? Puede tener una relevancia moral. Si yo por ejemplo veo a una, una niña estupenda y digo, me encantaría tener una aventura con ella, claro, ese es un pensamiento que el punto de vista moral tiene a un reproche. Pero el punto de vista legalmente mientras yo no haga nada, ¿verdad? No tiene esa conducta, con ese pensamiento, digamos, completamente inocuo para el derecho. Porque recuerdo una característica que tiene la norma jurídica, que es una norma de conducta exterior. Por lo tanto, a, al derecho le de interesa la conducta humana, en el momento en que ésta se estiliza. Una vez esterilizada, recuerden que yo puedo considerar la fase interna de la conducta. Y por tanto, cuando hablamos de un conflicto que tenga relevancia jurídica, tiene que tener a lo menos dos partes. ¿Ya? lo importante, ¿qué es que genera el conflicto? puede ser dos, dos grandes elementos. Uno es la escasez de un recurso. ¿Ya? A ver, la primera causa por la cual se puede generar un conflicto es porque hay un recurso que es escaso. O sea, vale decir exactamente que tengamos múltiples necesidades, pero los recursos disponibles para poder satisfacer que esa múltiples no sea suficiente. ¿Ya? Y ahí naturalmente va a si no tenemos agua suficiente para poder beber todo acá se va a generar el conflicto para ver exactamente quién se queda con el agua ya eso claramente lo no podemos observar hace 50 años atrás ¿ah? eh, cuando se estableció, de, se después llegaba al libre mercado el tema del agua a ver, era un problema el agua en Chile, ¿no? el agua también salía por todas partes quizás en el norte podríamos tener un conflicto del con agua sin embargo en la actualidad ahora es, ah, alguien, yo le diría incluso hasta más talidad de derecha que le preguntan ahora si ustedes sería lógico dejar entregado a la ley de frente de demanda a ¿ah? los recursos de les, les garantizo que ninguna persona va a sostener eso en la actualidad ¿ya? porque justamente la, el agua actualmente un recurso que es tremendamente escaso ¿ya? y se ha generado una cantidad de enorme de conflicto conflictos ¿ah? eh, en la zona de Valparaíso, en el tema de las partas en las partas, los partos consumen una cantidad importante de agua y han dejado de ser sede de comunidades ¿ah? en parte del conflicto de Mapuche también está dado por un tema también de exportación forestal, también han secado también la fuente de recursos de agua ¿ya? y también se puede, la segunda que puede generar un conflicto es una percepción de que ¿ah? en la satisfacción de un objetivo por mi parte, y se incompatible, por ejemplo, con el objetivo que percibe Raúl. ¿Ya? Si yo percibo justamente para yo cumplir mi objetivo, Raúl implica el obstáculo, o sea, el objetivo Raúl no es compatible con el cumplimiento de mi objetivo, ¿qué lo que se genera ahí? Un conflicto. Para que exista este conflicto no basta simplemente con se genere esta percepción de incompatibilidad, ya vamos a ver en el plano de los conflictos en el plano de la negociación el tema de las percepciones es algo tremendamente relevante ya o sea el, el, para que exista conflicto tiene que haber la percepción de, este, de esta incompatibilidad y no se requiere que esa incompatibilidad exista real y efectivamente no se me explico si yo pienso por ejemplo que su compañera acá tiene mal y que en realidad me tiene no tener a partir, ¿da? y ya me andan me, me, me acusó anda, con el decano que yo era artillano que era el gestor de la carrera ¿da? bueno, automáticamente yo puedo tener un conflicto con ella aunque ella jamás había enviado ninguna carta ni nada. si no fue su compañera la que la carta ¿da? ¿da? ella es la que me está tratando de torpear la, la el señor ha la culpa su compañera y simplemente va, va a estar esa creencia, esa percepción para que yo tengo un conflicto con ella ¿Ya? por eso en materia de conflicto las percepciones son fundamentales ¿Ya? ahora, la otra característica que tiene el conflicto es que el conflicto también tiende a escalar que la verdad que un conflicto sea en un estado de latencia ¿Ya? ¿qué pasa exactamente cuando yo dejo un conflicto de hecho la, la clásica de chilenos que echaron la, eh, toda la, la, la palita agarraron la palita y todo a de los ¿Qué va a pasar en la práctica con ese conflicto? Ya. ¿Vamos a tener el conflicto? ¿Se va a solucionar solo o no? ¿O va a tender a empeorar? Si por ejemplo ustedes están, tienen un problema Que puede ser acá también No sé, tienen un problema Vamos a subir que aquí en el invierno no se prende la calefacción. No hay no hay calefacción. ¿Ya? Y ustedes está, se han pasado un simulón de frío todo el invierno acá en, en, en las clases. Y ustedes totalmente por pues, no hacer por a ser sentado no reclamar. Eh, pero esa y saben si ustedes no abordamos ese conflicto. ¿Ya? Lo que va a terminar ocurriendo en la práctica que después cuando ese conflicto va a ir incrementando a ¿ah, eh, su intensidad hasta que termine lo que va a terminar es que va a terminar explotando y cuando si dejamos un conflicto que explote a ¿ah, explorado todo el mundo ya y tú cuenta por ejemplo que yo puedo mostrar directamente esta característica del conflicto y sea necesito un par de ejemplos. un primer ejemplo yo me imagino a ver, ustedes han escuchado nada de la historia de la de la unión soviética no es cierto ya ahí había un personaje que era tremendamente oscuro que era ah, el tío a ah, eh, Joseph Stalin que era un cabrón muy bueno muy, muy bueno ¿verdad? justamente él ah, eh, gobernó durante buena parte del siglo XX por lo menos tiene que haber 40 a 50 años que tiene que haber gobernado ahí ah, eh, Stalin en eh, la Unión Soviética y él justamente ah, eh, eliminó a ah, todo tipo de conflictos de, de, de índole nacionalista ah, en, dentro de las repúblicas soviéticas ¿ya? para el logro de su objetivo él derechamente mató a toda la gente que tenía que matar ¿ya? se calcula más o menos que murieron durante bajo un régimen comunista alrededor de 100 millones de personas ¿ya? y también desplazó por las zonas completas de un lugar a otro para evitar el surgimiento de tipo de conflictos Ya. Uno pudiera esperar exactamente que después de cuando cae el Muro de Berlín, 70 años después de la de la que nació que régimen comunista, ¿ya? Uno podría esperar que esos conflictos ya azolaren Egipto. ¿Qué ocurre cuando cae el Muro de Berlín por, por ejemplo, hace 70 años. ¿Ya? Surgieron con más fuerza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a pesar de toda, la, de toda la mano de hierro que colocó Stalin, ¿ya? De toda la gente que mató, igualmente ese conflicto quedó submarineado. Veamos una realidad más local, el conflicto Mapuche. ¿Ya? El conflicto Mapuche, ustedes durante el periodo de la dictadura, ¿ustedes alguna vez escucharán hablar de alguna problemática con el mundo Mapuche durante la época de, de Pinochet? ¿Ya? Se habló, un problema, no sé, alguien que salió una, a tomarse un camino ahí, ¿verdad? Yo diría que no. En esa época, ¿verdad? no hubo a... Pero en general ese es un conflicto que quedó completamente tapado. Eh, durante muchos años es un conflicto que no se abordó. ¿Qué ocurre justamente con ese conflicto? Ahora, lo que la consecuencia que tenemos y con esto por favor no quiero bajo ningún respeto justificar todas las embarras que han ocurrido pero la explicación de eso justamente porque surgió con tanta virulencia este conflicto de Mapuche en la actualidad y es por hecho justamente que este conflicto no se abordó ¿ya? y efectivamente siempre se la con tierra al ¿eh? conflicto de Mapuche, ¿ya? ¿cuál es la consecuencia ahora que tenemos justamente grupos radicalizados, y tremendamente radicalizados que están así, tratando de hacer muchísimas manos propias y que en la actualidad también se ha confundido también, en algunos casos con ¿ah? eh, hay un manillaje también con ciertos grupos de delincuentes que también se han ocultado bajo ¿ah? eh, eh, el manto de este conflicto mapuche ¿Ya? pero en parte también hay que asumir también la ser culpa como sea, porque hemos llegado a este estado fue por el hecho que también esta realidad ¿ah? de la problemática mapuche se dejó durante muchos años sin tratar ya Otro ejemplo el estaido social ya también parcialmente yo creo que explica el estadio social eh, también una serie de problemas que como sea también nos hicimos los leyos pensiones a ah, el tema del sistema de eh, de salud ya y que de alguna forma motivaron a eh, ese famoso estadio social ahora cosa distinta que no puede estar de acuerdo no con lo que ocurrió después a ah, eh, son dos cosas completamente distintas pero uno puede entender por qué de alguna manera también se provocaron ciertos hechos pero no rápido, no, aquí no estoy haciendo un juicio, por favor, no quiero ni justificar la violencia de Mapuche ni tampoco explicar todas las embarras que quedaron después del estallido social si sí. teóricamente lo que dice que en 1866 comenzó conflicto de Mapuche en de Chile por la ley que determinó en todos los territorios al sur del Nido de pasaron a hacer un proyecto tal. Mhm. Después que militar en agosto del 23, el Congreso aprobó una ley de control de armas. Y eso son los que sirvió el comportamiento de alguna manera de pueblo a Claro, o se ahí la pero tomo en también que después de esa, después también después de la guerra Pacífico también ahí Está, ahí también viene entre comillas la pacificación de la Araucanía ¿ya? Y que fue también ahí un no chupete a, a muchas comunidades en, en todas las zonas del Arauco al sur ¿ya? Eh, y creo que ocurrió ahora también mucha gente también es un grupo de Estados Unidos en la pobreza ¿ya? y eso también es generado y es que en la actualidad también ha sido el gran objetivo para que eh, surten grupos más radicales que obviamente yo no explico de hecho yo soy de la zona de esa zona, de esa zona ¿ya? y creo que nos ha tocado un poco ser víctimas de toda esta violencia que, que, que te ha ocurrido ya. ya o sea aquí mucha gente estando acá no conoce la realidad eh, de cuál es la, la real eh, gravedad del conflicto que se viene en la zona por ejemplo de Arauco uh -huh. ¿Ah, eh, o en Pirúa eh, Ahí, en Tiruga, en Tiruga, en, en, en, en, en, en, en zona de Farmas. en Tochoque, Puerto, Puerto Choque. Entonces, es algo que rodea al lado del canal, de Yorqueo. Yo ahí, ¿Vale? derechamente, sí. yo digo, yo, derechamente, yo digo, derechamente, tengo el cierto punto de la historia, estaba tira, que estaba una persona que vive eh, que siempre la ciudad llegaba la, la zona, lejos de ser una difundista. ¿verdad? Llegó una vez, justamente, una persona de tu grupo. ¿verdad? y lo va oye, su camioneta, acá, camioneta, ahora, la camioneta, camioneta. le paga su camioneta la camioneta que me le quitaron su camioneta y ahora no él ve como se su camioneta en su momento tal que en Pirúa se la quitaron por la fuerza naturalmente ¿verdad? y lamentablemente no puede hacer ninguna denuncia porque si denuncia, van vale, y te quedan en la casa eso es todo sí, hay varios casos más también que se han dado en ya Pero eso también lo rapido, o sea, yo no, bajo ningún aspecto, lo, lo que estoy haciendo es punto que explicar qué lo que ocurre cuando el conflicto no se aportan ¿ya? Lo que tiende a... bueno, esa realidad es como esto, el conflicto tiende a escalar. Y lo último, que nos vayamos a tomar el café, es que la abuela nos dice que los conflictos en general sí tienen su uso, ¿ya? Vamos a ver, y no es solo lo, lo general. La gran mayoría de los conflictos no puede buscar ¿ya? una combinación de, de soluciones que permitan dejar satisfechos a todas las partes ¿Ya? la gran mayoría de los conflictos si sí tienen solución o son factibles de buscar una solución que permita compatibilizar los intereses de todas vamos a ver quizás probablemente la categoría de conflictos donde esto es más difícil son los conflictos de carácter religioso o y que ahí derechamente encontraron una solución a ese tipo de es tremendamente complicado pero la gran proyección los conflictos jurídicos si sí son factibles de poder buscar soluciones que permitan compatibilizar los intereses de cuarta bien, lo que vamos a ver en la, la, la, en la, en la hora que bueno, en la hora siguiente lo que nos vamos a dedicar a la clasificación de los conflictos ya eh, de alguna forma vamos a ver las más relevantes y vamos a verlas con los objetos de, la, la, las que son, van a ver que Eh, vamos a explicándola cuál es el vínculo que tiene esta temática de los métodos extendidos que tiene cada ya ahora es importante coloquen atención lo que vamos a ver acá porque probablemente más o menos me a entrar una pregunta, les va a colocar casos, ah, y ustedes van a tener que clasificar el caso, miren, esto es conflicto de interés, un conflicto valórico es un conflicto empírico es esto es un conflicto manifiesto o latente, ya por es importante que eso lo vamos a ver ya en la segunda hora. Eh, Son las 8.30, creo que ya me pasé un poquito de la hora, vamos a dar café eh, y 10 para las 9 partidos se les, se les parece. ¿Ya? Lamentablemente les decía, yo eh, pretendía hacer la relación,